¿Qué tal? Buen día, Pali Lautaro. Muy bien. Eh, Oscar, mañana once y media es el acto de firma de este acuerdo para comenzar este, las obras o bueno, el, buscar el financiamiento para la construcción del colegio preuniversitario de la Ulpam. Sí, mmm, mañana once y media, acá en el Ministerio, bueno, acá porque estoy en Buenos Aires, el Ministerio de Educación de, mm. de Nación, eh, se firma... El de la Universidad de La Pampa y hay otros cinco o seis eh, también convenios con otras universidades que se están firmando. Así que con la, con la firma del ministro de Obras Públicas, eh, Catopodi, y del ministro de Educación, Jaime Persic, se, se firman el convenio para la financiación, en este caso de, de la obra del colegio. Eh, periodo universitario nuestro, nuestro colegio de la Universidad de la Pampa, eh, que, bueno, es una, por lo menos el, el cálculo de obras en este momento está arriba de los 700 millones de pesos. Y bueno, la primera etapa de, de toda esta licitación que, que estamos, que se va a trabajar, que se va a tener que hacer, eh, recordemos que esto es. Esta financiación es 50% del gobierno nacional y 50% financiación internacional, que es de lo que llamamos la CAF, el resumen de la Comisión Andina de Fomento, que bueno es financiamiento internacional. ¿no? Ah, sí, vi por ahí que Massa iba hoy a Uruguay a firmar algo eh, de eso, eh, con algún convenio con, con ese organismo, como para que vengan dólares a, al país. Eh, sí. eh, exacto, es, mm. ahora, o sea, con esto se cierra una etapa... Mm y después va, eh, lo que va a firmar es para nuevas etapas, nuevas obras, y bueno, eh, por ejemplo, en esta misma obra, con lo, el avance de la obra, no solo significa un incremento para, para hacer las obras, sino, eh, bueno, por supuesto, la, el organismo entrega para la financiación los, los dólares correspondientes, así que es doble ventaja. Eh, por un lado es una infraestructura, una obra, y por el otro es la, la realidad que el organismo internacional pone los dólares, ¿no? Claro. Eh, Oscar, y a partir de esta firma del convenio, eh, que se disparan los, los, los plazos ya como para empezar a licitar, ¿cómo viene después de, de la firma de este? Sí, tiene un trámite que seguramente demorará unos dos meses, porque después de esto, ya con el... digamos, después de este convenio, se entrega todo lo que corresponde a, a, a los planos, y, y después, bueno distintas trámites internos que además tienen que tener el el OK de, de de la misma CAF digamos la verificación de la misma CAF y y después de eso ya se hace la licitación así que esperemos entre ahí ya son tiempos de, de del organismo internacional también mm. eh, esperemos entre dos dos meses a tres a más tardar ya estemos haciendo la, la licitación Y a partir de ahí, bueno, comenzar la, la obra, y bueno, eh, esto también significa eh, una organización interna, porque por el tipo de obra tendremos que, eh, y ya estamos previéndolo, el, el tema de organizar un lugar para que funcione el colegio, ¿no? Recordemos que el colegio está funcionando, eh, así que antes de empezar la obra eh, tendremos que determinar el tema de provisorio del cambio de... Del, donde va a funcionar el, co el colegio hasta que... ¿Ya tienen, que, ya ya tienen visto obra. algún lugar? Eh, estamos de tres cosas, lo hemos hablado con, con la decana de... recordemos que el colegio depende de la, de la facultad de Ciencias Humanas, sí. eh, que también eh, no solo, por supuesto va a venir eh, la vicerectora a cargo, María Martín, que es la que va a firmar efectivamente mm. el, el convenio, pero también nos, nos va a acompañar seguramente la decana de Humana y la rectora del del colegio, así que, bueno, en eso también estamos en simultáneo, porque, bueno, por suerte vamos avanzando, pero por otro lado tenemos que, que seguir con, con este tema de que eh, poder conseguir un lugar que se adapte para el funcionamiento correcto del colegio durante todo este tiempo. ¿no? Bien. Eh, Oscar, aprovecho y te consulto, ¿cómo está la negociación salarial con la docencia de todo el país? Bien, bueno, hemos hecho un acuerdos salariales la semana pasada, eh, que incluía un aumento, eh, que la Bill no tenía ni, ningún aumento, así que pasó al 8%, sé que se suma al 16% de, de marzo, de la paritaria 2023, ¿no? Sí. En marzo se cobró casi cerca del 20% de aumento, Hugo, pero por, por otros eh, aumentos que se habían firmado de la paritaria 2022 Y también se ha quedado definido en mayo un 6%. Y como lo dijo el ministro, eh, y eso el compromiso es que, bueno, en función de, de los índices que se vayan dando de, de la inflación, siempre para poder acompañar a, a, la, o sea, a la inflación y que no, no queden retrasados los eh sueldo de los docentes y no docentes, porque este también fue el mismo acuerdo con no docentes. Recordemos que un tercio más o menos de las remuneraciones de la universidad eh, es de no docentes y dos tercios de, de docentes. Y, y bueno, con el compromiso que hay de que reunirnos cada vez que veamos que esto eh, puede llegar a, a, a los compromisos que teníamos, se puede llegar a disparar, y entonces, bueno, juntarnos para poder hablarlo. Igualmente por paritaria, en junio ya no tenemos que, que sentar a firmar porque bueno, hay que definir junio en adelante. ¿no? Eh, Oscar, eh, en términos de obra pública, ¿cuáles sí. son las obras próximas a inaugurarse en nuestra provincia? Hablamos obviamente de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, lo que estaremos, estaremos inaugurando dentro de poquito tiempo es la obra que son 2.500 metros cuadrados que es la segunda parte allá en agronomía y exacto natural de nuestro campo digo así porque es donde la, la gente por ahí lo, lo mm. ubica más en nuestro campo universitario santa rosa sobre la ruta 35 y y eso ya está en noventa y pico por ciento de, de creemos que en uno o dos meses ya estaríamos listos para inaugurar eh, es una de las obras que estamos expectantes en ese tipo. Eh, estamos, creo que en los próximos días, eh, comenzando una obra de, en General Pico de una extensión de unas cuatro aulas más baños, que es una licitación que lamentablemente falló dos veces la licitación, o sea, una, un, y al no haber empresa que se presentara. Así que ahora la CAF nos autorizó a... ...hacer la, la contratación directa, por lo tanto esto creemos ya que dentro de 15 o 20 días... Se ...tendría que estar comenzando la obra, lo y, y ahí sí ya lo otro, licitación de eh, las aulas... ...que es un, también una edificación bastante grande de, de aulas en veterinarias, que eso está en trámite de licitación... ...ya tenía que estar dentro de poquito empezándolo, porque esto se firmó ya hace como tres meses... El, el contrato, el convenio que vamos a firmar eh, mañana con el colegio y, y también una, la biblioteca. ¿no? Uh -huh. Así que estas serían las obras de financiamiento CAF que están en, en proceso. Después, bueno, se han hecho distintas obras menores. Uno, un, ahora, lo que queremos ya con fondos propios, de fondos de ahorro propio de la universidad, trabajar sobre. La salida, eh, sobre la salida de erigoyen que nos va a permitir tener una salida de, salida de entrada de, de la aula magna por Yrigoyen, y además seguramente algún, a, a algún lugar que podamos edificar y que puedan ser o aulas o lugares de dependencia para docente o no docente Así que, bueno, estas más otras obras menores que se han ido haciendo, menores en cuanto a, al, al tamaño de monto pero es importante recordemos que el año pasado por ahí una obra que no se ve tanto eh, pero es importante que junto con la cooperativa eléctrica se hizo un trazado de, de línea eléctrica eh, directa hacia el campo de de la universidad hacia ahí a, el campus de, de, de Santa Rosa de como decíamos de agronomía y de exactas naturales eh, algo que es fundamental por el tipo de equipo porque ahí lo que llegaba era una electrificación rural ¿no? claro, claro. entonces bueno hay equipos de tecnología que se van incorporando y, y la verdad que tienen que a veces no tenían la misma eh, digamos estabilidad eléctrica que se necesita y así que bueno se hizo una obra importante con la cooperativa para bueno para llegar hasta ahí y y hace una obra que va de Santa Rosa hasta el campo directamente. Y ha sido, bueno, otras obras, sobre todo el tema eléctrico, que, que por ahí son cosas que no se ven, pero realmente tienen un costo importante, uh -huh. y, y bueno, hay que, eh, también se está modificando en el edificio de Gil 353 la, la parte eléctrica, Bueno, y, y la verdad que hay varias cosas ahí dando vuelta que, que queremos seguir trabajando en, en el tema de obras, ¿no? Bien. Bien, Oscar, eh, no sé si quedó algo, sino gracias, eh, como siempre. Por no, por favor, el... gracias a ustedes. Bueno. Eh... Una buena mañana.